Buenas tardes, ¿cómo están? Están practicando todos los días los chiquis, los medianos, los más grandes, madres, eh, así que están trabajando, la verdad que vienen, vienen, vienen y eso es muy importante para que salga un espectáculo lindo. Considerando que va a ser un evento público y se va a poder acercar la gente a verlo, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un baile de los chicos, una tamborrada, el coro, el colorido de los vestidos, va a estar lindo en la plaza frente a la iglesia. Cuando me hablas de cada una de las partes, tamborrada, baile, coro, ¿cuáles son las características que tiene cada uno? En realidad es como que bueno, la fiesta de la Berrieguna por un lado, está bueno por ahí para que sepan, es la celebración del Día de la Patria Vasca, ¿sí? En el País Vasco se celebra el domingo de Pascua, que sería el próximo domingo. Nosotros hace 15 años que ya estamos haciendo acá en Cañonas esta esta fiesta que es nuestra Eh, en realidad en todos los centros vascos se celebra el Día de la Patria, en la Berreguna, pero Cañuelas tiene la particularidad que desde hace 15 años hacemos una celebración más masiva invitando a otros centros vascos donde aparte de celebrar en la Berreguna hacemos el Encuentro de Danzaris sí que es el decimo quinto de este año en este encuentro en lo que apuntamos obviamente como en todas las actividades del Centro Vasco a mantener viva y activa la, la cultura vasca más que nada a partir de las danzas en este año en particular van a acompañarnos ocho centros vascos de distintos lugares del país donde el día sábado se van a poder ver eh, las distintas demostraciones que esos centros vascos también van a hacer de distintas danzas más como dijo Ismael, eh, los cuerpos de baile que tenemos acá a nivel local, que son los más chiquititos que son los chiquis, los medianos eh, los más grandes, que son los que están en sancion en este momento, y las madres, que somos un grupo de todas eh, mayores de 35. <risa> eh, bueno, eso por un lado. Vos nos preguntabas cómo se divide esto de la tamborrada y demás. Uh -huh. La tamborrada es una celebración típica de San Sebastián, eh, que es una de las ciudades más importantes del País Vasco, que se celebra el Día de San Sebastián en, en, en el mes de enero y bueno, y en distintos lugares es como que rememoramos esa celebración haciendo este espectáculo que vamos al compás de los tambores y los redoblantes, haciendo como una especie de una especie de desfile por la calle, donde nos acercamos a las al escenario, interpretamos una serie de marchas y una en particular este año como el año pasado la va a cantar el coro de nuestro centro vasco, Ajá. ¿sí? Entonces se van a, se va como combinando eh, los distintos eh las distintas disciplinas, digamos, que se llevan adelante en nuestro Centro Vasco va a estar La Tamborrada. ¿Pero con la... los diferentes centros también participando? El año pasado estuvo participando en La Tamborrada también la gente del Centro Vasco Laura Atvat de Buenos Aires, que en esta oportunidad también nos van a estar acompañando, ¿sí? Entonces somos como los dos centros vascos que nos juntamos para hacer La Tamborrada y el coro de Cañuelas, interpretar algunas de las canciones que que, la, que los tamboriles digamos eh, eh, y las marchas que se van a ir tan, eh, tocando después el coro de nuestro centro vasco va a, a interpretar eh, un, una canción muy tradicional que es el aurresco que es una danza muy tradicional que esa es una de las eh, de las danzas con las que se va a la, se hace la apertura donde bueno ahí se va a ver un espectáculo muy lindo. Porque, bueno, no queremos contar todo para que algo sea sorpresa también. Pero bueno, donde vamos a combinar el trabajo del coro con el trabajo del cuerpo de baile. Eh, ¿Cuántos centros esperan que vengan? más eh, A bailar, ocho, Ajá. aparte del nuestro. Y catorce, sí, bueno? eh, 12, 12. Eh, 12 centros en total que nos van a venir a visitar de, de distintos lugares. ¿sí? La Plata, Mar del Plata, Capital Federal, eh, Chacabuco, Saladillo, Chivilcoy, Magdalena, eh, Magdalena José C. Paz, General Rodríguez, Pergamino, General Rodríguez y el Laura Bad que es el de capital. Y nuestros amigos de la Cera que nunca fallan. Un gran número que cómo lo organizan después cuando llegan a campo que sábado y domingo la actividad. Claro, eh, empieza toda la actividad después del mediodía del día sábado, que vamos recibiendo a las distintas delegaciones, algunos de ellos se van a hospedar acá en el predio de Smata, como es habitual, algunos otros vienen por el día y al finalizar toda la actividad se regresan a su a su lugar. El horario más o menos de inicio de la actividad va a ser alrededor de las 16 de las 18 horas, perdón. Pero antes de que empecemos con el desfile que se llama Calejira hacia la Plaza, ya vamos a estar en la calle del Carmen, acá en el frente del Centro Vasco, con la calle Cortada, porque al igual que el año pasado, hemos podido gestionar y organizar que se en una serie de, de, de stands en, en la calle. De comida, ¿no? Algunos de comida, otros de artículos que son tipo recuerdos, de gente que desde distintas disciplinas hace eh, cosas que tienen que ver con la cultura vasca, desde cerámica hasta calcos, ropa, eh, también viene gente a hacer distintos tipos de comida. Nosotros vamos a estar con un stand de comida típica y también van a venir algunas sí, otras visitas. queso de cabra, la de ovejas, la familia Grafinia. Vamos a tener un stand de comida vegana. Comida vegana y vegetariana, sí. Humus, que es una chica acá de Cañuelas. y eh, más está? Sirimiri, que es una chica que hace cerámica vasca. Eh, Aitunea, que es una emprendedora también de Cañuelas, que hace todo tipo de, de recuerdos eh, con simbología vasca. Eh, Roma pintada a mano de un centro vasco de La Plata. También. Ariza no, o indumentaria de Pergamino. Las chicas de Pergamino. Y, y bueno, más o menos estamos... y hay local que hace licores uh -huh. con el nombre de... todo artesano sí, sí, con un símbolo vasco también, tienen su impronta vasca eh, bueno, la idea es ir como eh, pudiendo cada vez abrir más las puertas de, de nuestra institución hacia la comunidad por eso es la idea también, no solo de hacer la actividad en la plaza, sino también de que continúe en la calle con estos puestos, cosa de que la gente que se va acercando sienta que puede participar de la fiesta, que no es que adentro del Centro Vasco después vamos a seguir nuestra fiesta como... Que la comunidad se sume. Que la comunidad se sume, que se sumen a poder visitar los puestos, que se sumen a poder degustar la comida que se va a estar ofreciendo y a conocer un poco más de lo que es la cultura... La el año vasca. pasado tuvo una linda convocatoria con la comunidad. Nos acompañaron mucho el año pasado. Sí. Y esa es la idea, ¿no? que, que, que la gente de Cañuelas se pueda acercar y pueda aprovechar esto que es un espectáculo totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad. ¿Qué la invitación para la gente de Cañones entonces? Totalmente, totalmente. Y nosotros terminamos toda la movida, eh, como les contamos después de que venimos de la, de la plaza y, y están los estanzas acá, continúa acá dentro de nuestro salón lo que se llama una romería, donde también se va a poder comprar distintos tipos de comida y demás, y sigue con baile y espectáculos acá dentro, que también se pueden avisándonos con tiempo y reservando el lugar nos eh, nos puede se pueden sumar a participar en ese espacio. Y el día domingo hacemos el cierre con un almuerzo de despedida que bueno, es un tradicional asado como solemos hacer todos los años. Los esperamos en el Averieguna número 15 en Gañuelas. Bueno, estamos con Lourdes y Victoria, ambas directoras de danza, se están preparando para lo que va a ser el fin de semana que viene Danzari. Con tanta juventud, ¿cómo es lidiar con chicos más jóvenes y prepararnos para lo que es las danzas vascas? Eh, nada, al principio, como no nos conocíamos tanto, fue como medio complicado, pero ahora supimos entendernos y también eh, como buscar una manera más compañera de enseñar y pasar los ensayos como con más diversión. y claro, no tanto es que nada porque hay una diferencia de edad Ajá. entre las chicas y, y lo que era el, cuer el cuerpo de baile de más grande. Pero, no, nos pudimos entender. amoldar muy bien. Sí. ¿El desafío lo aceptaron ustedes o se lo propusieron? Nos propusieron, nos propusieron eh, nosot estando nosotras dos, y bueno, las chicas que hablaron anteriormente. ¿Hace cuánto vienen trabajando con los chicos? ¿Y hace dos años? Sí. ¿A la Sí, sí, sí. ¿Todos los años preparando los danzarios? todos sí, los años. Todos los años. ¿Y, ¿Y desde ese momento asumieron ustedes la responsabilidad? ¿Son siempre los mismos o van cambiando? Eh, no, eh, o sea, teníamos directores, nosotras, eh, que bueno, no pudieron venir a, a darnos más ellos, por ende, nos dieron el lugar a nosotras. Eh, y sí, desde hace dos años más o menos estamos nosotras. ¿Es particularmente para preparar los danzari sí. o anteriormente también nosotros, bailan? Nosotras bailábamos, Ajá. bailábamos y teníamos nuestros directores, que bueno, y después pasamos nosotras al lugar de directores. Sí, bueno, Vicky particularmente baila de... ¿Cuántos años? De, de los tres, tres los tres años, eh, yo me uní a los 12 y bailamos hasta cuando 2019 con el cuerpo de, de baile más grandes. Ellos se tuvieron que ir o por cuestiones no pudieron estar más y ahí asumimos nosotras como directoras. Ahora, también remarcar que es, la gran mayoría son muy, muy jóvenes, de por sí incluso más chicas de ustedes los que sí, trabajan. Sí. sí, y creo que los más chicos tienen entre 13 y 14 Ajá. y bueno, después estamos nosotras de 21 Y vos, Victoria, que arrancaste de tan pequeña, como lo ves? Ah, no, re bien, me encanta. Me encanta un montón. Aparte, ellos también vienen desde que son re pequeños la gran mayoría. Y ellos en realidad tenían el grupo de medianos. Ajá. Y como nuestro cuerpo de baile de los grandes, la gran mayoría no pudo venir más. No les quedó otra ellos que pasar con nosotras. Y, y nada, ellos también están tan asustados como nosotras. Sí. ¿A qué se parece el baile vasco? ¿Con qué se puede encontrar una persona que por primera vez va a ver el baile vasco? Y siempre lo comparamos con el folclore eh, Más que nada por quizás pasos o los saltos pero... La posición de los brazos también Y, y la vestimenta es eh, bastante también. parecida, sí Chicas, muchísimas gracias Bueno, y se van a estar presentando el fin de semana ¿Cómo es? ¿Un baile o el sábado y domingo también tienen participación? No, el sábado comienza a las, a las 6 de la tarde Y uh -huh. ahí vamos a ahí estar... Ahí vamos de baile, eh, después acá en el Centro Vasco, que es romería, cena y romería, donde bueno participan muchos centros vascos de, de todo de todo el país. Y al otro día, el domingo, el almuerzo. El almuerzo a, de... O sea, era, me parece que a partir de la una, por ahí. Sí, almuerzo, de despedida, digamos. Todo acá en el Centro Vasco. Los bailes en la Plaza San Martín. Combinados con lo que vienen también. Sí, sí. Y ahí el almuerzo en el también. Centro Vasco.